Isaías capítulo 15 Profecía sobre Moab Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a b a l i t y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada, y toda barba rasurada. Se ceñirán de s i l i c i o en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose el llanto. Esbón y Eleale gritarán, hasta Jaaza se oirá su voz. Por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, Sus fugitivos huirán hasta s o a r como novilla de tres años. Por la cuesta de Luith subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de o r o n a i m Las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, Las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab. Hasta Eglaín llegó su alarido, y hasta Beer Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab, y a los sobrevivientes de la tierra.